Así es, vamos a evaluar a los de referencia de los cinco municipios y vamos a hacerle ver las falencias que se está realizando, que está viendo, perdón, por los médicos de primer nivel al mandar referencias que no están justificadas, no están adecuadas y en el propio caso no están oportunas, ¿no? Eh, que es una evaluación que se realiza a, para ver la calidad de la referencia, qué es lo que realizan para evitar la saturación en, un, en el segundo nivel. Ahorita el segundo nivel eh, todos los días nos llama indicando a que hay referencias este, mal hechas, referencias que no que no tienen que ser referidas y están ocupando espacios, salas, tiempo, fichas de pacientes que sí en verdad necesitan una atención por emergencia por alguna especialidad del hospital. Está invitado el segundo nivel también, su comité tiene que estar, que va a asistir y también le vamos a mostrar fotos, las hojas de referencia que ellos envían, en el cual está, son las falencias ¿no? que tenemos que mejorar y así tratar de de vaciar un poco, ¿no? La, la saturación que tiene el hospital. Ahorita, por ejemplo, nuestra sala de emergencia que y, y la sala que hemos habilitado para dengue está saturada. Y a, a pesar que hemos que hemos hemos habilitado en otro centro primer nivel, a nivel de los cinco municipios espacios para poder eh, hidratar y poder eh, este, observar y evaluar a los pacientes antes de enviar a un segundo nivel, ¿no? entonces Eh, hay una emergencia que no está cesando, ayer nos enviaron, se entró tres los casos, están, vamos en acceso, vamos a más de 100, 180 casos a nivel de la provincia, eh, entonces no hay, no hay tregua ¿no? Con, con el dengue, que es lo que la gran cantidad de casos que están llegando a, la, a, la, a las consultas por fiebre.